Meccan etapa 2. Bin Kaab, Bin Luay, Bin Galev, Bin Far, Bin Malik, Bin Alinadar, Bin Kanana, Bin Kusaima, Bin Mudraka, Bin Elías.